de 22 a 0 por Radiográfica Groenlandia un montón de conceptos cerrados un programa políticamente incorrecto pero escuchalo mira cómo te deja el gueto de Barzor y si esto pero escuchalo escuchalo un poco escuchalo vamos a ser los campeones del mundo vamos ¿De la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mirá cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Apaga la tele y encendé la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica, un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de Espacio Publicitario. creaciónó no, nos están pasando la lista de los asistentes además de Quisilo está la gobernadora Verónica Magario los intendentes del frente de todos estamos hablando de la reunión que se desarrolla en Olivos y fíjese quién está Jorge Macri nuestro grindetti que le contaba y una figura estelar en las últimas horas ¿no? en las últimas semanas Diego Valenzuela justo que no queremos ser Valenzuela se acercó Valenzuela a la reunión levantamos la cortina ...y presentamos a nuestro invitado especial. Lo bueno y lindo de estar Le damos la bienvenida a Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense... ...Corriente Federal de Trabajadores. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, bien, bien. ¿Y vos? Eh, bien, bien. Supongo que, bueno, siguiendo con eh, preocupación y con los eh, momentos que se viven, ha sacado un documento muy interesante, muy medular, la corriente federal en defensa de la institucionalidad, ¿no? Sí, nosotros este, venimos observando muy de cerca todas las, las actitudes que, que, que vemos que, bueno, de alguna manera... Este, actúan como como una manera de extorsión, de presión al gobierno y, y en lo posible este, salimos expresándolo este, de inmediato, ¿no? como han venido siendo en las últimas semanas varios de los temas. no Cuando el gobierno avanza en algunas decisiones que nos parecen importantes y se provocan reacciones, digamos, de, de oposición, este bueno, claro. también hemos sacado nuestros comunicados, como en el caso de la... De, de la intervención del Estado para regular las tarifas de comunicación, bueno, todo nos parece que, digamos, todo lo que eh, está de alguna manera entrelajado, ¿no? lo, lo que el gobierno este, va, va tomando como decisiones y las reacciones que se producen de, del otro lado. ¿no? Creo que ahí está la, la clave interpretativa. Y da la sensación que en este conflicto, que surge por una demanda económica, Hay muchas manos que hacen garabato en este plato. Por ejemplo, si hay un ofrecimiento de provincia y se lo rechaza, y se si hay una invitación presidencial a dialogar y los autoproclamados voceros del conflicto se niegan a dialogar, estamos ante una movida que está agitada por aquellos que no quieren que haya acuerdo. No, indudablemente. Aparte tenemos los precedentes en América Latina, de instrumentación de, de acciones de la policía que responden a otros intereses, ¿no? Entonces uno, por un lado, este detrás de lo que es la legitimidad del reclamo, como lo es de, de, de la inmensa mayoría de los trabajadores hoy en Argentina, porque estamos hablando de que la depreciación del salario durante el matrimonio, ha golpeado a todos, los, a todos los sectores. Yo te diría, si haces un repaso por los salarios básicos de convenio de, de la inmensa mayoría de los gremios, acá contado con lo de una mano, los que pueden haber este, mantenido el poder adquisitivo, casi todos están en un promedio de 35 o 40 mil pesos, ¿no? Y en algunos casos, como el convenio textil, eso lo cobran las categorías más altas. Digamos, indudablemente está, los salarios están este, totalmente depreciados en, en todos los trabajadores de Argentina. Indudablemente sí. nosotros hemos estado resistiendo eso, pero hemos, al, hemos tenido un alto costo en pérdida de fuentes de trabajo. Este, bueno, esta reacción policial, con toda la justicia que puede tener el, el plantear de que ese salario, ese valor no alcanza, no no tendría que ser expresada como es expresada por la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿no? a, a través de una negociación, a través de las negociación donde se puede encontrar un punto este que permite el acuerdo de las partes. Y el gobierno podrá mejorar esos salarios este dentro de las limitaciones que tienen, como nosotros cuando discutimos una paritaria con el sector privado terminamos digamos en una negociación en donde lo que se logra siempre es un equilibrio entre lo que podemos decir claro. nosotros y lo que pueden dar las condiciones en la que se desarrolla la actividad, ¿no? Pero bueno, esto por eso claro. está clarísimo que detrás de estas expresiones este indudablemente hay una una mano política, ¿no? Que no me sorprende porque se está dando en varios aspectos, ¿no? Así que Uno ha visto a, en la segunda semana, cuando fue la actitud de la oposición este de tratar de, de trabar las sesiones del Congreso. Bueno, también ahí uno ve que este existe, digamos, toda un, una operación para tratar de, de obstruir la, la gestión del gobierno. Y hay una trampa en la que está el gobierno, o, o tal vez dos. Una está en la movilización la ausencia de movilización eh, por los cuidados sanitarios. Pero hay otra eh, que se desliza en, en lo que está señalando Héctor, y es eh, la monopolización de la economía argentina. Cuando hablamos de monopolio, a veces se sobreentiende que estamos mencionando los monopolios de la comunicación, pero en realidad el conjunto de las actividades productivas nacionales están monopolizadas, y esto les permite manejar los precios a gusto y a chere, y eso también daña el bolsillo del trabajador. Creo que al gobierno le falta una vuelta de tuerca en ese flanco, meter mano en la monopolización de producción y comercialización de tantas actividades. No sé cómo lo ves. Sí, yo estoy totalmente convencido de eso y me parece como que se inicia una una nueva etapa donde un poco este le, el estilo con que se gobierne va a ser va a ser clave, me da la impresión de que este estas corporaciones y, y yo te diría más el, el interés del, de, de, de, del propio gobierno de Estados Unidos que apostó tanto a que acá hubiera una continuidad dentro de los esquemas de alineamiento con con su política internacional este saben que este es un momento este justo como para ponerle límite a cualquier avance del gobierno es decir, saben de que este lo que no podamos hacer ahora y nos hagan entrar en una situación de desgaste, indudablemente puede significar este un debilitamiento enorme de parte del gobierno. Por eso yo creo que hubo un, un, una etapa en donde la negociación de, de de la deuda era clave, porque allí me parece que era un poco despejar el camino hacia adelante para este no estar presionado por los recursos que había que volcar a, a esos pagos, y en ese momento el gobierno se notó que optaba por por mostrar este, señales de, de, de, de, de consenso con con sectores de poder con estos sectores que vos decís que son los que de alguna manera monopolizan la economía este pero eso ya estamos ahora en otro escenario hoy si no si no logramos afianzar la alianza con los sectores que van a acompañar decididamente al gobierno para que tenga éxito sus políticas y su Su proyecto para las mayorías este indudablemente este eh, la centra en una zona de riesgo entonces me parece que este es el momento hay que afianzar todas esas alianzas este alrededor del gobierno y demostrar posiciones firmes si se quiere con estos sectores no hay que si, si hay que confrontar y que confrontar ahora no se puede esperar a cuando ya tengamos una situación de debilidad y creo que todas estas acciones como expresiones que hay claramente no hay que subestimarla cuando que se si, os por darte un ejemplo cuando habla cuando habla Elicia Carrió habla la empresaada de Estados Unidos no no no podemos decir eh, bueno pero esa mujer está loca qué sé yo. O, o cuando habla dual, está el movimiento productivo argentino y uno sabe está la sociedad rural y hay otros sectores concentrados en la economía entonces yo creo que eso hay que hay que medirlo muy bien Y bueno, hay que contrarrestarlo. A mí me parece que es fundamental eso de consolidar la alianza con aquellos sectores que sabemos que van a acompañar las decisiones del gobierno. Que por ahora son las primeras señales, como ha sido esto de las tarifas de, de la comunicación, o es el tema del impuesto a la riqueza por única vez, pero ellos saben este, que hay que obstruir esa, esa, esas decisiones del gobierno porque detrás de eso vienen las decisiones más estructurales, como es la discusión de una sí. reforma tributaria. Entonces, si AERA nos está diciendo en un comunicado de que ellos son los que van a sacar el país adelante con sus inversiones, que por lo tanto este hay que rebajarle los impuestos y lo demás, indudablemente este saben que nosotros vamos a ir a una, a una situación de contraria a lo que ellos dicen. Entonces, este es el momento en donde van a utilizar todos sus mecanismos para tratar de que nosotros no podamos avanzar, ¿no? Claro, es decir, se le está golpeando al gobierno por las perspectivas que tiene, positivas en el desarrollo de un proyecto nacional. Eh, creo que el 2021, eh, con algunas de las iniciativas que se tomaron después del acuerdo con los acreedores, puede llegar a ser eh, algo mejor que este difícil 2020. Y el tema de los monopolios es central, por un grado en lo inmediato, porque vos tenés, en un conflicto como el actual, si te dan un golpe inflacionario, te desmembran la fuerza propia y ellos tienen la herramienta para hacerlo. Pero por otro lado, tiene la